They hit ¿Por qué tomé tanto? Viste, no tomes. No tomés si no sabes tomar. <risa> Cupa, DJ Hola, amor. Hola, mi vida. ¿Dónde estás? Estoy acá con las chicas. Mm, no te creo. Decime dónde estás. Ay, gordo, te estoy diciendo que estoy con las chicas. Te dije que me diga dónde estás. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? En la ¡En Mónica. La Mónica. Kupa, DJ La politica di scopo Pasa la mónica y te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tiene cara de jarra Ya no te importo, solo te importa la parra La policierra a las seis de la mañana Y aparece como la dice re Cara de guerra yo ya no te importa nada Y aparte de esa pared es re chuponiana Y dice Cuíta la Mónica y vienes de revolcacha. Andá que cariño, el otro día me viniste y cort. Que no vayas, te fuiste igual y me viniste reborracha. borracha Últimamente ya tenés cara de jarra, ya no te importo, solo te importa la farra La marisierra a las seis de la mañana, y aparece como a la dulce remamada Cara de guerra yo ya no te importo nada, y aparte de eso aparece re chuconeada I'm not your boy, but El que mató mi sentimiento Y buscar tu amor y tus brazos esta noche, mi alto paso ¡Te quiero! Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar Por la mujer que mató mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que con mi amor algún día lo vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo de tifacito que me hace llorar Siente gris, una diosa, hermosa Tú que me llorar de sábado José 6 menos 5 de la tarde y llegó el momento exactamente cómo está la tribuna está preparada Pibe chorro da más gratis da más gratis pibe chorro todo el escenario listo las dos bandas armadas el traidor Pablo Pablo el traidor por y la única... tribuna por única vez ¿Cómo, mi amor? Por única vez. Por única vez. La gente está gritando. Y la tribuna también dividida. ¿eh? Vamos bueno. con, con el Rama, que se va a encargar Dale. de ser el mediador. Por un lado, por un lado... Por un lado, Pablito Lescaro y Damas Gratis. Por el otro lado, el traidor y Pibes Chorro. Dale, la drama. Las manos arriba de todos los cumbieros de pasión. Solo nosotros pudimos lograrlo. Porque somos el programa número uno de la movida tropical. Y nadie nos puede imitar, señoras y señores, los dos maestros de la cumbia en un mismo escenario, cara a cara, las manos arriba de todos los cumbianos con las palmas. Y las palmas, y las palmas, damos gratis. ¡Viva Thank you. What? De la tanga Con eso arrancamos en el año 2000 A los pibes chorros y acá la semana que viene el gente de avellaneda escape de corriente el eterno el viazoro posada gobernador roca curuzuco a ti y paso de los libres vieja en todos esos lados vieja vamos a estar los pibes gracias a toda la vagancia a los verdaderos pibes chorros que están presentes vieja dios los bendiga a todos ahora sí quiero ver las manos arriba arriba arriba arriba arriba arriba gordo sanabe hey, hey. no, para... Pará, pará, pará, pará, pará, pará, pará. ¡Eh, eh, eh, eh! Chicos, eh. un Pará, relájense, relájense. Esto, vení Marcelita, vení, vení. Estamos acá. Esto era para la gente. Sí. Somos todos profesionales, relájense, arrancó bien, que sigan calma, esto fue Un pensado, sí. ideado para la gente, está, Ariel, para la tribuna y para los fanáticos. Queríamos lograr en la movida tropical que dos bandas de mucha trascendencia se junten y lo hagan en nuestro programa en ya paz está. y en tranquilidad. Un pequeño problemita, ya está todo controlado, lo están viendo. Los dos son profesionales porque los dos aceptaron venir a tocar acá. La tribuna está separada, tienen sus fanáticos. Por un lado los de chorro, por otro lado la Magalati y la estaban llevando. Y acá de repente no sé qué pasó, pero les pido tranquilidad, tanto a Ariel como a Pablito. Allá está, si la querés ir a buscar, Marcelo. anda a buscar a Marcela que está con Pablito sí. Para que vean que todo está tranquilo Nada más, ya pasó, son profesionales, dale Bueno, a ver Vamos a poner las cosas en orden Vamos a la gente los quiere escuchar Pablo, ¿estamos para seguir? Ahí estamos con ¿Estamos Daniel ¿Estamos bien? Relájate, ¿podemos seguir con el show? Yo, por, yo por la gente, por la gente sigo Por la gente te lo pido yo y te lo pide la tribuna Hay que ser piola, un poco peor nada más. ¿Podemos seguir con el show? Sí, porque no se la... Siguen los pibes chorros, dale. Bueno, ¿seguimos? Arriba, ¿Seguimos? Dale. ¿Seguimos? Siguen bueno, entonces, pibes? en vivo, Pablo Lescano y damas gratis, Ariel, el traidor y los pibes chorros en pasión por única vez. Dale, va. Esto ahí está así, dicho. ¡Vamos! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma! que la Así es que en la come Bye-bye. En tu celular, para descargar en tu celular tonos monofónicos, tenés que enviar un SMS con la marca de tu celular.